27. Pasaron a sus hijos con oración, y son hijos de siete años, y fueron criados por ellos y son hijos de los diez años, y los separaron de ellos.